¿Aló? ¿Hola? hola, hola, ¿cómo están? Soy Mauro Los odio Me ganan mal Y son hediondos ustedes Y soy Mauro, ¿ok? Hola Soy n a t h a m o u s e si, a i si, ahora soy Willy, si, si, si Yo no soy Willy ¿Eh? No soy Willy, ¿por qué?、No, Antes tú, los... tú eres dos personas, eres. eres sí, Willy. No debo decir eres, me dijo el holding. Tengo que decir eres. Holding". Eris. Hold me, hold me. Como le gustó, <risa> le. ¿Le gustó que le dijera eso, me, me, me enviaron un memo. Ni me v i é ni m i mime. Oye, ¿sabes qué? ¿Te puedes parar de ritmo? No, ¿Eh? por favor. No puedo、no, ser un h u e v n feliz, ¿ok? No... Ah, No,、bueno. eso es algo que yo no conozco todavía. Oye, Mauro,、no. ¿qué es, Nats? ¿Sabes qué? <susurra> no. ¡Nos están escuchando en vivo! ¡Nos están escuchando、oh, en vivo! ¿Cuántos auditores pues... tenemos en vivo? ¿Sabes qué? Se perdió la cuenta. a c u a t r o millones? Son 16 millones en este momento. 16 millones de chile. O sea, h s t a todos los chilenos nos están escuchando. Eran 5 millones, pero no sé por qué. Ahora bajo. Como el... la mesa de Teclub. Todos van muriendo de a poco. Envenenados. ¿Puedes dar tú el blog, por favor? No, no puedo. Primero, digamos que estamos en incompetencia radial número. 45. Número 45. ¿Tu número favorito? Claro que sí, mi número de la suerte. ¡Ya, ¡Yeah, cabrón! Vamos con la dirección, ahora sí. Anda rápido. i n c o m p e <ríe> t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m Es el blog donde ustedes, pueden... quiere decir en castellano? Que ustedes nos pueden escuchar, descargar, comentar. Cosa s que ya no hacen mucho. Ya no, ya no nos comentan mucho. Nunca nos han comentado. Si、sí, son unos flojos nuestros auditores. s a l u d o a todos nuestros auditores. eh Son terribles flojos. ¿Cuál es el correo? Se creen Ignaz t de Maus. El correo es Incompetencia Radial, arroba gmail.com. Y también nos pueden escuchar en todas las radios online ubicadas en la columna izquierda de nuestro blog, Zoom Radio y The c u l t u r a Radio. Y nuestro más querido y preciado, Podcaster.cl. O sea, no significa que los otros no sean queridos y preciados, pero son un poco menos. Claro. Porque no nos han invitado a, a comer canapés, como、no. si lo hizo podcaster. Claro, es verdad. No nos no han invitado a tomarle un copetito a cautivar. Oh, sí, la gente cautivar que nos había prometido tanto, unos gorros y todo. Y yo todavía estoy esperando que me, que me envíen la limusina acá. No, si g u a l nos ofrecieron gorro y nosotros lo no, n e a m o s Pero, pucha, qué gorro,、pú. Nosotros queríamos comer gratis, eso es lo que nos mueve. La comida, la comida es lo primero. La moral viene después, como dice la poeta Gabriela Mistral. ¿Cierto? Sí. Bueno,、eh, vamos a presentar. Uy, hay un estreno del Chupamedias. ¿O no? ¿Ah? Presenta Mauro Radial.、Ah. En Incompetencia Radial. Valga la redundancia. Vamos a escuchar de su recién lanzado disco Totoral a, al dúo Denver, que a l l o s e presentaron como trío y en algunos momentos incluso como cuatrío, incorporando una extra guitarra y un c e l l o Fíjate tú: ¿Un c e l l o Marcelo. Marcelo. Marcelo y c h a g a b ó Vamos es a escuchar la、bien. canción que cierra、mm -hmm. el、muy、disco.、Bueno. Esto no es ningún single, esto es estilo de vida. Baja, baja la música que no me gusta, VHS. Or better. Hola, incompetentes.、Oh. ¿Cómo están? Acá están en su programa favorito, Incompetencia. ¿Qué estuvimos escuchando, Mauro? Estuvimos escuchando a The b e l Bed Undergrounds con la canción Rock'n'Roll. Y antes escuchábamos a Denver con la canción Estilo de Vida Denver, de n v e De r su disco t o t o r a l el cual lanzaron ayer oh, oh, oh. en la sala Master a un precio módico. No, mentira. Oye, carísimo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto estaba? ¿4000 pesos? s <risa> q u é caro, no! 4000 la preventa, 5000 estaba ya. Ah, 5000. 9000、sí. era con disco. Con disco, 9000 con d i s c Sí, el problema es que parece que tenían planeado como una after party, como una, una fiesta después, y se cayó. Ah, sí, y era、claro. como gratuito.、Pues. Claro, b o a n d a con la entrada de, del lanzamiento,、fiesta、y ahí a la fiesta. Fiesta de togas. Me imagino. con la música de Denver para bailar. Claro que sí.、Mm, prometía. Eso, pues. Pero si tú fuiste, tú tienes que. Como... Uy, todo un evento social,、man? Sí, ¿con quién te topaste? Por ejemplo, a n d a nuestro. No, la verdad es que a ti te odia bastante. Mi amigo personal, Ichaga, que lógicamente estaba porque organizaba todo el asunto. Está Flavín, nuestro a auditor. Mí, a mí, Ichaga, me tiene bloqueado de Twitter. Estoy indignado. No, yo creo que es un nivel menos. No, no te tiene bloqueado, m n e da lo mismo. No, no te ha dejado que s i g a i s su, sus pasos en Twitter. Juan j n 何人いる Everywhere I look around。何人いる Está Gabriel.Gabriel、eh. Gabriel de 192.cl.、Yeah. Yeah. ¿Alguien conoce 192.cl? Todo el mundo lo conoce.com、ah, yeah. well. cono nosotros lo publicitamos acá en Incompetencia Radial. Todos nuestros seguidores son ahora seguidores de 192.cl. ¿Qué más está? Está Colectivo e t é r e o en plenitud. De hecho, Dadalu presentó el, el show. Tocó Calostro antes. A h e r tú s a e s estuviste rodeado de fama, impresionante. Impresionantísimo. De hecho, todavía no me puedo sacudir el, todo el glamour. Te envidio, del mamá. Del cual fue víctima de ayer. Te envidio. Yo quiero ser como tú. Lo sé. En 10 años más. Siempre lo que hiciste. Cuando c u m p l é s mi edad. <risa> Por ¿Cómo? ejemplo. Ah, ok. Por ejemplo. ¿Sabes que el, el, el, la tocata estuvo bastante buena,、bro? También e n a v e n a Como decíamos, ¿ah? ¿eh? ¿Cuándo va a ser el día en que Maduro llegue acá y diga、oh, ¿qué, qué fiasco? Cuando tengamos nuestra banda virtual, nuestra primera presentación. ¡Tú dame l m a n p e n s i v o ¡Asqueroso! ¡Horrible! Estuvo mal entonces. O sea, pues... estuvo bueno, <risa> perdón. Estuvo bueno, estuvo bien entretenido. Los temas c o más o m largos, por ejemplo, And a n c e 6, el cual yo considero que es un muy buen tema pop. Muy buen single de pop podría、uh -huh. llegar a ser. Es muy largo, entonces estuvo bien que sacaran ese P donde aparecían unos remixes y parecía una edición más corta.、Uh -huh. Un radio edit. Muy bien, Mauro. ¿Y qué nos espera en toda esta vida llena de g l a m o u r ¿Qué nos espera la próxima semana? ¿Dónde vas? ¿Dónde se les e n v i a d o esta ocasión, Mauro Rodeado? La próxima semana vamos a estar transmitiendo un directo desde Coachella, en diferido porque la guay día se va a ver acabado. Se va a a ver acabado. A b l i p s u m A Brendib. Muy bien. Un aplauso para Mauro, nuestro reportero, buena onda. Se encuentra todo bueno, un aplauso. Todo el mundo ama a Mauro, o Mira, d e s t e el público te ama. Mínimo, po. Por <risa> algo me viene a ver, po. Miren, con carteras de Mauro y poleras de Mauro. ¿Algo que decir sobre Velvet Underground? ¿No? Ok. No, ¿para qué? Si ya aburriste a todo el mundo con tu, <risa> con tu rato, o p a r qué más? Bueno, vamos a la música. a <risa> Bueno, dicen, dicen por ahí que viene yo la tengo. ¿En cuándo? ¿Noviembre? ¿Octubre? ¿Octubre? Sí, no deberíamos hablar de sola vuelta. p q u e ese l segundo tema. Ah, ¿verdad? Bueno, hagamos eso. No, hagamos eso, por favor. <risa> Vamos con Wilco. Pero Wilco también ha estado siempre a punto de venir. Ya, la canción es. Nothing's ever gonna stand in my way. Again. Está facilito. <risa> <risa> Make some sense out of this mess. Let's、well, a test. But I believe a kiss is out. よろしくお願いします。 Ya, eh, se supone que era en octubre y está toda la gente ahora juntando dinero. Porque dicen que para octubre ya nadie va a tener dinero porque va a subir el arroz. Subiste que va a subir el arroz, Mauro. Pobres chinos, ¿qué van a comer ahora? O sea, Hoy de nuevo vamos a hablar de rebollido. ¿Hasta cuándo? <risa> el holding siempre mete rebollido acá. No sé, no sé qué pasa. El... Sube el rating. Sube el rating, parece rebollido, ¿verdad? Bueno, a Rebolledo, nuestro ganador, Rebolledo de la cisterna, ganador del gorro de incompetencia radial, viajó a Santiago la semana pasada y se ganó una entrada para Cubics, para la s a Ganó concurso carretea con tus ídolos de IR. Así que estuvo ahí con todo incompetencia radial.、Sí. Impresionante, más aburrido que una ostra. Sí, nuestro amigo Flavín, nuestro también auditor, también llegó, no se ganó nada, eso sí. No, tuvo, que que pagar, su, tuvo que pagar su entrada. Y, y también, yo creo que lo, lo, la cosa en la que se conjugaron los dos, lo que tuvieron en común es que se aburrieron como una almeja, o como dos almejas, una almeja cada uno.、Sí. Lo pasaron mal, parece. Oye, esas caras no las había visto <risa> <risa> nunca. Ni en las filas del registro electoral la había visto, o e n el canal de la Cámara de Diputados se ven de repente ese tipo de caras de aburrimiento. Pero es que bueno, si, si, ¿quién dijo que uno era entretenido? Si la gente piensa que uno. Eso es como lo que dice Álvaro Salas cuando la entrevista, ¿no? ¿Encachado? No. Porque yo siempre veo las entrevistas de Álvaro Salas, t ú s a b e s Me imagino, porque es tu ídolo. ¿Qué n iba diciendo? <risa> Alvar Salas, Alvar Salas. No, claro, que cuando a los humoristas les dicen, Oye, ¿y usted por qué no se cuenta un chiste cuando los ven como amargados por el mol, por ejemplo? No、uh、van. Si -huh. piensan que la gente es chistosa. Bueno, de hecho, <coughs> yo creo que nosotros s o m o s chistosos. Sin duda, no lo somos. Yo no sé, la gente nos escucha. Por... Podrían decir por qué nos escuchan. Eso Y eso debería a muchas cosas. Eso sería bueno, ¿eh? Podrían comentarnos en el vlog. El blog los echa de menos, el blog tiene pena. Nadie comenta en el blog.、No、ah, sé, sobre porque... lo que habláis de los lo famosos que se supone que son divertidos y todo. Yo siempre recuerdo cuando aparecía. cuando ha danzado gigante. Ya no ha danzado gigante Es con Don Francisco, o s ¿sí、i e t ú Parece que sí. Ah. Bueno, siempre el tan alegre, el guatón, el c a veces. r a e ¿Quién e yo? ¿Eh? El otro.、Ah. <risa> el famoso.、Oh. Parecía Señor, tan Señor. contento, humillando a la gente en cámara y todo. Y después, cuando lo entrevistaron, el buen a m a r g a d o así como que sufría. Yo creo que le pasaba, la, era como el karma, poder burlarse de la gente. Claro. Entonces, al final ahí le pateaban. ¿eh? Por eso la cirugía plástica le quedó mala también. Demás. ¿Cachai? Todo lo malo se devuelve, don Francis. Sí, don Francisco de e b Morir. No. no. Es, es políticamente incorrecto que dicho. No, porque、así? es judío, pues Mauro. ¿Y ¿Qué tiene eso? ¿Y que que no se ha i c o a l c i e l o s a d i Van a pensar、ah. que tú eres nazi. p e r o si soy nazi, pues. ¿Tú eres neo-nazi o nazi? Nazi, soy de la época. Ah, él tiene época. Bueno, pero no sé, si alguien más quiere guerretear con incompetencia radial, vaya a este día. <risa> la media promo, pues. Ya saben que se van a aburrir con incompetencia radial el 10、oh. de mayo. A las. ¿A qué hora va el NS Tugurio? El 1 a y h a s t a cuándo? ¿Y quieren que haga uno d Flyer y no tienen ni la hora? No saben ni la hora, p u e Ya digamos, onda. De las 10 de la noche nos a d e l a n t ó r o tal como. Pero l e recomendamos que llegue e tipo 11, e media. Sí, porque a las 10 yo. Pero yo creo q u llegar tipo 11 y media a enchufar los equipos. Así que. Y ustedes no saben cuánto nos demoramos en armar todo eso. No, pero u s t e d e Y tenemos demasiado equipo, nos creemos Daft Punk. Los Daft Punk análogo, s ya lo dijimos. Claro. La semana antes de pasar. Eso sería, parece. Un saludo para Rebolleo, entonces. Y Lavín, que nos dijo que no le enviáramos saludos porque no le gusta su apellido. Listo. <risa> ¿Qué viene? Y saluda a su tío Joaquín también. Viene Lamb Shop. Lamb Shop. Con la canción Under a Dream. De su, de su disco No You Come On. ¿Qué quiere decir eso? No You c m On. Yo iba a presentar la canción y la presentaste tú. Ah, dale, presenta. No, ya, ya, ya. Ahora Ignaz the Mouse presenta la canción no, de Lamb ya, Shop. No, dale. No, ya. No. Dale, pues. Va,、no, ánimo. No,、uh, Vamos, no. campeón, vamos. No, no. Tú puedes, tú puedes. Sácate salirse de la boca y presenta la canción, vamos. Estamos alegre. e a qué b i e n t i o este bel mazo! <risa> Estuvimos escuchando en Incompetencia Radial a Tighty80. ¿Qué, ¿Qué pasó? Fui yo. ¿Qué、you? pasó? Bueno, con r i n i y Carey. <risa> con la canción We'll go to separate ways so everybody dance around your music. Y antes de escuchamos a l a m Chop, la canción Under a Dream of a Life. Alright, we're t c h y Ni siquiera ahora la presentaste, vos, ¿no? ¿no? si ya estoy sentido. Te quité la presentación. n v o y cachaste! ¿Qué pasó, Mauro? ¿Y Nuts the Mouse? e q u e televisión llega al metro? Ah, sí, pero yo vi que televisión. t e acuerdas que antes el metro de Santiago transmitía a TVN? Como que 24 horas, rápido. Sí, expliquémosle eso, dejémosle claro a nuestros ¿A auditores de provincia, porque hay gente que vienen que l puede, Narica, que no saben de la tecnología. s Claro, ni, al, ni a la televisión. Claro. Entonces hay un p r o b l a p que se llama Incompetencia Radio. TVN. Yo, yo pensaba que, como el metro, dentro de todo, e s o s e a l a n ó n i m o es、eh, una cosa rara de, como estatal, estatal, pero、sí. medio como c o n f i a d l La cosa es que transmitía TVN. Me parecía sí, normal. Claro. Y la otra vez estaba viendo Chilevisión Noticias en el metro. Sí, ahora ¿no、están dando estos niñitos del Club de la Comedia. Ah, ¿en serio? Sí. Dan, ¿Dan como programación? Sí, tiran así c o n sus gags, supongo. Yo nunca he podido ver un, uno de esos programas, nunca he visto un video completo. ¿De qué? Espera... ¿En el metro Claro, cuando al... tienen videos musicales, s Tienen videos musicales, dan, no sé, podrán d a d a n el club de la comedia, un gag. Y llega el metro y uno se queda sin saber el final del chiste. O sin terminar de ver el video, que por lo general tan puras leceras, así que no importa. Sí, yo no sé qué, qué videos dan.、La、otra vez caché una de Michael Jackson. Michael okay, Jackson, bien,、no、me sé, suena. Mi ídolo, mi ídolo. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael ah,、Ro、el hermano de j e r m a i n e j e r m a i n e Ah, ya, es, por ahí vamos. Sí, j e r m a i n e Y de Tito. Y de Tito.、E、impresionante, porque yo, como que empecé a sentir que estaba ya viviendo en un país gobernado por Piñera. Estamos a punto. <risa> Estamos a punto. <risa> bueno, había una sección en el metro que no era de Chilevisión, que eran como videos de YouTube.、Ah, que eran como videos locos. Da como un video loco del metro. No, pero en todas partes tienen esa sección ahora, porque el otro está、sí. comiendo en un restaurante, porque tú sabes que yo como mucho en un restaurante. ¿Ah, sí? Y tenían en la pantalla en u n o s televisores. ¿No、tenían puros、acorda? videos así como tipo YouTube. ¡Qué flight, ú Sí, p u e para que v a y a d o n d e como yo. <risa> no, no era un restaurante cuico, pero tampoco era un restaurante, no era la mosca frita, donde yo、no, como tú te cometes. No, pero. ¡Qué fome! Videos de YouTube. ¿De qué eran?、Mm. Pero de, eran de música. ¿O era video loco también? No, video loco, p o e s t i v o video loco. ¿Tú vas a echar ahí lo peligroso que es poner cosas divertidas en un restaurante? La cantidad de accidentes que puede provocar, a h o g o s Es verdad, no había pensado en ello. No, ¿viste? De esa forma. Sí, no, es no vuelvas a ir, Mauro. Desde ahora e m p i e z o a comer en mi casa. Ahí sí, pues ahí es aburrido, ahí no corres peligro. Claro, en mi casa que es aburrido. Hay uno de los locos del club de la comedia, r u m i n o t se llama, que tiene un podcast ahora también. q u e r o es mucho, mucho más divertido que esto de Azuren. Por supuesto que sí. No, el primero igual estaba fome, me r e c o r d ó a nosotros mismos. s <risa> pobrecito! ¿Sí, tú... ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Vendetta. ¿Cómo se llama? Vendetta. Listo. Está en podcaster.、Luca、no en pero... la categoría de humor. Pero para. ¿Eh? Oye, ¿Por Oye, qué no estamos nosotros en esa categoría? Me pregunto. Me pregunto yo si somos tan divertidos. Porque somos fome, por eso. f o m e indirecta de podcast. Ay, ay, ay, qué buena, ¿no? Estoy fumando por si acaso. De lo que no estoy hablando. O sea, estamos jugando los dos, ok. Entonces pasemos a la música, pues. Ya, pues. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar、Sipachanga. a. 13 and God, que ¿Sí? es, son miembros de Not Whist y de. themselves, si no me equivoco. Muy bueno, es como un rap así como medio Indie t r ó n i c o y toda la bola. Tan rapero que llegaste de ayer. ¿En qué te anduviste juntando? Conte con Flavin, que andaba. Seawalking ahí en el. Ah, eso explica tantas cosas. Claro que sí. A Agradecimiento a Descárgalo, que gracias a ellos, te, a Descárgalo, tenemos este, es barrio, este lindo、barrio. tema de Thorteen and God. Se llama Soft Atlas. A vision. Your ghost. In my headphones. You keep talking that. You keep t a l k i n a t We'll see. Hey, you bout straight for the cake in your oven. Got to see me to get the good l o v i n d w a n n a get the chance to sex your o m a n c e y o u r e on the dance floor. Yeah, you want more. I'm with you. your girlfriends on the weekend. I give you all types of freedom. Now you tell me you're leaving. Girl, getting a i p because I'm hitting on angles. You know how the game goes. You're gonna feel Ooh. shameful. Ooh,、hey, yeah Lost t h e m Kickstart your game, but you can't find stuff. n d y o u place is s t i l with a bit more pep. Little less rep, see you well kept. Ate t way y o e a every night you slept. Heard it all before, can't believe it came true. Hard to see w i t a good party or t o What you gonna do? Listen to your crew. Should've took a better look of who's sleeping with you. When you had it, it didn't work. Now you ain't got it, you o l l e d i b a c When you had it, it didn't work. Now you ain't got it, you roll it b a c When you had it, it didn't work. Now you ain't got it, you roll it b a c When you had it, it didn't work. Now you ain't got it, you roll it back. Vamos a escuchar n d a 13 and God con la canción Soft Atlas. Después escuchamos a Propeller Heads, una banda que ya no sé ni siquiera si existe, una banda de los 90, los que tenían los que los hicieron resurgir a c h e e r l e a Basie. Cheerlead Basie. Estaban con la canción You Want It Back. Ese disco está súper bueno. También se lo peloteé a descárgalo, mi amigo personal.、Mm. Rolling Stones, ustedes conocen a la banda de Rolling Stones, supongo, ¿cierto? Porque ustedes son indies. Mick Jagger y, -y bola. Mick Jagger, Mick Jagger. Bueno, el grupo Rolling Stones hizo una lista de sus 100 artistas chilenos favoritos. Ah, pero muy bien, ¿No, ¿no son los álbumes? Ah, sí, son los, los álbumes. Ah, nos informamos por interno que no, que es una revista que se llama Rolling Stones. Nos van a despedir. Ya estamos despedidos, nos informan. Le, pe le pedimos、Twitter. al editor que corte eso. Ya.、Va. ¿Ya? Entonces, ¿qué, ¿qué cosa pasa con esto, Magu? ¿Cuántos álbumes son? 100, una lista de ¿eh? 100. O sea, ¿dónde l o inventaron? l e d a m o s l o s Pum. Ah, v e r a d Así tenemos un. No, son 50. ¿50? Sí. Ya, yo cacho, igual llenamos un bloque por lo menos. A ver, le damos esto: La revista Rolling Stones. Lanzo... Esto, ¿Cuál e s t o es nuestra fuente? chilefunk.cl. Debe ser de la familia c h i l e n i t a del funk. La Familia chinita, el f u n k Ya bueno.、Eh, la revista Rolling Stones lanzó、eh, el desafío a 50 músicos para que eligieran sus 5 discos favoritos de la música chilena. Y listo. <risa> no me interesa el resto, m o ¿no, Ya muy bien. Vamos a ver la lista. Número uno, o partimos del 100. No, partamos del 10. Hasta el uno. Ya, dale. ¿Para qué tanto? Nunca tanto fanatismo. Nunca tanto fanatismo por la Rolis. <risa> número、Stones? diez. La espada y la pared del grupo chileno. Los tres. No debiera decir el grupo chileno si son todos. Todos son chilenos, así que n o digamos el grupo chileno. Ya, metijereteo. El número nueve. Corazones, los prisioneros. ¿Cuál es corazones? Corazones, rojos corazones. ¿Pero es re malo? Espaldas débiles. No, dice, sí, dice espaldas débiles. Sí sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Espaldas, dice? d e b i l e d s o l o s como mil latigazos. Mil latigazos. Mil latigazos, latigazos dale dale. De comer. De comer comida. Y ahí, se ponía, y ahí se ponía hip hop. c d u r a Ahí se ponía hip hop. Bueno, por, por precursores de del hip hop, a lo mejor le alcanzaban. Ya,、tener. podría ser. Después los gibias. Los h a i b a s me informan por interno. Los h a i b a s Los h a i b a s Disco homónimo. Los h a i b a s Sí, pues ahí, ahí sí te creo. Porque、ya. ellos son indie. No lo he escuchado. Y volveré, Los Ángeles Negros. y volveré Me gustaría escuchar música de Los Ángeles Negros, g e y ¿Te acordáis que los vistos hoy se usaron un sample? Sí, por eso me gustaría escuchar. Música.、Uh, hubo una vez un gran rey que tenía. No me acuerdo, <risa> Pero h a y h a r t o s Hay h a r t o samples s de Los Ángeles Negros. Me gusta saber. Si... Me gusta cantar como Don Francisco. De Los Ángeles Negros. <risa> c o n Deida Germain, me gusta. ¿no? Germain Jackson. Germain Jackson. Oh, que、sí, lo h o m b r a m o s m bravo hoy día. <risa> a nuestro ídolo. Sí. Seis, y aparece en verde, no sé por qué. Da lo mismo. Ser humano, tiro de gracia. Después? Después, pongo en tus manos abiertas. De Víctor Jara, el chileno, por si acaso. Por si、no、Hermano de Luis Jara, me informan. Hermano de Luis Jara. Es pariente. Pariente. Víctor Jara. p ¿Lo escuchaste、suele? ese, o no? No, no、ya. escuché a ninguno de los que están. Uy, te cae un culto. La espada y la pared, lo escuché hace mucho tiempo. Ya. Mala、bueno, la voz. Después, <ríe> Santa María de Iquique, de q u i l a b a y ú n <ríe> y Luis Davis. Advis. Advis. Perdón, soy del léxico. Lo sabemos. Y eres del lalico. Después tenemos la voz de los ochenta, de los prisioneros. ¿Cuántos ¿cuánto e llevaban bien? Nunca se llevaron bien, s i e m p r e se odiaron. Un ¿no? besito, un besito ahí. Para mí, que en el n e Jorge González hacía b u l l y i n g con Claudio Narea, de chiquitito. En el sí,、Jorge. de c h i c o Por eso puta, nunca se pudieron llevar bien los pobres.、Man. Me caía mejor Narea en todo caso. A mí también. Hasta un tiempo atrás. Ahora también me cae mal igual que el resto de los prisioneros. de los prisioneros. Pero r i i s o n s p el r o e baterista, ¿cómo te va a caer mal si no, no es nada el baterista? el baterista? El baterista después sacó un grupo que se llamaba como Jardín Secreto, parece algo así. Y era como l o s y u e l o Y ahí ¿Ah, me、sí? cayó mal, sí. Nunca、okay, e echado. Pésimo. p é s i Después viene. Ah, pucha, le tocó a Mauro decir el número uno. Maldición. Siempre <risa> me suenan a mí con estas cosas. Alturas de Michupachu. De los. Hi... De Machu p i c h u De los Jaivas. Sí. í s o a r o n los Jaivas? Sí, y de nuevo los prisioneros. O sea, esta cuestión, n hicieron la lista los jabes de los prisioneros? Claro, eso era lo músicos que preguntaron a los dos. Que los <ríe> a los dos, ¿verdad? La carrera solista. Porque s é lo que tú querías, ¿por q u e querías que te saliera el número uno? Para decir, como decía Jorge Aedo: Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. ¡Chau! <ríe>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 Dicen que la calle Carmen se va a llamar Violeta Parra.、Mire. Una campaña de la gente normal. De roca. ¿Qué más? Tire, ¿hay, ¿Hay alguna wea que nos guste? A, a Eso, b u s q u Yo igual debo reconocer cierto respeto por Víctor Jara y Violeta Parra.、Obvio. Pero no he escuchado los, lo los discos como tales. Está súper s o r d i d o súper sordo. El número 11, mira. Buddy Richard. Tu cariño. Buddy se... Richard es un gran compositor, Buddy Richard. Yo lo encontré, yo lo vi en Viña y lo encontré seco. Yo no lo vi. Muy mal, pues me a h o r o Yo、Muy、te、mal. estaba llamando、mira、Insistentemente. ¿Cómo te llames el jefe? El 22. Chuta, el. El público, el público está tomando el podcast. Electrodoméstico. Alvigachil,、ah, el ese es buen disco. Yo tenía un cassette añijísimo, sonaba、sí. como el, el Olifacio. Aerolíneas m a q u i z a de m a q u i z a Hoy no hay nada de pánico. Sí, hay algo de pánico.、Hay、está el pánico. Subliminal Kill. ¿Dónde? Ah,、pánico. ¿verdad? 46 pánico. Soy Liminal Kilo. Cayéndose de la lista. Está. Viajar de Lucidel. Que. v i a j a Son muy amigos nuestros. La otra vez estuvimos hablando de ellos. Sí, por la marca de preservativos, Lucidel. Claro. Leo Quintero, mira, b u e n a <risa> 33. ¿No te quieres venir a sentar acá? <risa> sí. Uy, me, me, me están quitando el puesto.、Permiso. Por favor. <risa> ¿Cuál de Leo Quintero está? 33. 33. Los accidentes del f u t u r o Los accidentes. Ah, ah, pero ese disco no me gusta mucho. e s mejor el 1A? el 1A. Bueno, ya que estamos hablando de esta lista, ¿qué te pareció la lista, Mauro?、Eh, no había escuchado la mayoría de los discos. ¿Qué querés que te diga? Es que todo es muy indie. Soy e r r i b l e d Indiers. Ahora vamos a ir con Tracy plus the Plastics. Tracy plus the Plastics con la canción What You Still Want. ¿Qué? <música>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 e r a Éramos competencia directa de nosotros mismos. ¿Qué estuvimos escuchando, Mauro? Estuvimos escuchando a Tracy Plus, The Plastics u n a canción、oh, What You Still Want. You y still después want、really、escuchamos a、oh, the, the Breeders, una banda muy buena que está en s e g m e n t o donde Mauro l e saca pica. Yo lo fui a ver. <risa> ah, sí. sí. ¿Tú d a v í a c o n s e、eh, r v a s los cigarrillos? Sí, yo tengo unas cajetillas de cigarro d de, de The Breeders, me las robé, como todo un fanático que soy. Es hora de, de su disco Mountain Battles, Battles que salió hace poquito y la canción se llama Night of Joy. ¿De qué vamos a hablar ahora, Ignaz t de Mouse? Vamos a hablar, Mauro Bocanegra, de la l próxima fiesta, la celebración, que no es la verdad es que no es una fiesta de incompetencia radial. Pero vamos a estar celebrando los 50 episodios de incompetencia radial en la casona roja del barrio Brasil. La entrada cuesta 2 mil pesos, no podíamos regalar entrada, s vamos a regalar 3 entradas Llegamos a un acuerdo con la organización del evento. Una negociación, pero de, de horas. Como les decíamos, tira y afloja, esto es tira y un ambiente pachanga, otro ambiente incompetencia radial. Acá nos decían de que todos los que escuchan incompetencia radial son muy indies, así que vamos a tener un ambiente indie. Oh, yeah. ¿Ya? ¿Y a yo y para dónde voy? entonces? ¿Ah, a la pachanga. A la pachanga、claro. me m i r o n Voy a tener a DJ Yo No Fui en el lado pachanga junto con Ignaz t The Mouse y Mauro Bocanegra y Ronda Orrenda van a estar en el lado indie. e Oh, sí, porque somos los más indie. ¿Sabés que d e b e r a m o s hacer un versus de Ronda Orrenda versus DJ Yo No Fui? Y al、oh. final Y al final eh, eh, nos regalan algo el público. <risa> ¿Qué nos pueden regalar? No sé, algo. Que lleven cosas para regalarnos. Pueden llevar un kilo de arroz. Alimentos no perecibles. Si el kilo de arroz, vamos a que te regalen oro ahora. El <ríe> kilo de arroz está subiendo, cabrón. No necesito. ¿Algo más que decir sobre el, el gran mambo gran? Recuerden que no se les va a vender alcohol dentro del local. Por lo tanto, ustedes deben llevar sus mamaderas. Y esto no es broma, porque yo sé que la gente tiene un concepto de. Nosotros muy bajos, tenemos una credibilidad más baja que Margot c a l Así que. No es necesario que lleven vasos ni nada de eso. Ah, muy bien, la organización aquí dice que no es necesario que lleven vasos. Van a estar regalando vasos plásticos, en todo caso. ¿Vasos plásticos como los de c u b i x Como los de c u b i x o Sí, pero por Don Luquita e la entrapo. No, no, no s í ¿Ah? Aquí, aquí yo apoyo. Vasos plásticos. Si usted quiere tomar en vaso de vidrio, lleve su vaso de vidrio. O su tazón, si quiere llevar un tazón.、Sí. Los dos en o s o s días podemos hacer una fiesta de tazón y todo, cada uno con un tazón distinto. Sería bonito. Eso sería hermoso, hermoso, Mauro. Así que estaría. Eso el mensaje estaría. <risa> eso estaría. estaría ya, entonces、amigos. vamos a estar regalando tres entradas. Vamos a tirar el concurso a través del de e blog, ¿o no? A través del blogs. Sí, ahí vamos a tirar el concurso. Va a ser algo muy entretenido y diferente. Esperamos que este capítulo de Incompetencia Radial esté en internet antes de que sea <risa> la fiesta. ¿Y eso sería?、El、20 de mayo va a estar. <risa> No,、wey. Así que, oye, la gente, igual lamentable que haya tanto auditor de regiones porque no va a estar vacío y lo p o d m o s a echar tanto de menos. Paguen sus pasajes, pues. Paguen sus pasajes y vengan. A lo mejor se g a n a n la entrada. Miren.、Uh. ¿Quién no dice que esté medio arreglado esto? <risa> oye, sí, se、pues. van a concursar, por favor. Ten, que sea con la seguridad de que van a venir. No,、ah, hagan, sí, no sí. hagan perder la, la opción a alguien. Empiecen a juntar plata y empiecen、okay. alcohol juntar a para llevar ese edicto. Sí,、Eso、podrán、sería. compartir con nosotros, compartir nuestros olores, abrazarnos y todas esas cosas. i g Nats promete no hacer bullying con nuestros auditores en vivo. No, no. Así que n o s voy a tratar como nunca. Eso sería. Ya, p u e Se s acabó Incompetencia Radial. Nos vamos. Nos vamos a ir con e De s t e insoportable episodio de Incompetencia Radial. Sí, un saludo a la gente que nos escuchó estéticamente. Los admiro realmente. Voy a... Quiero patear a uno. o v o y a o patear a.? <risa> no tengo autorización. No, no, no patea a nadie ahora, po. Ya, bueno. Le pateaste uno y ahora quedamos con un auditor menos. Sí. Ya. ¿Con qué vamos ahora? Vamos ¿no? con M83. No sé qué quiere decir eso. Con la canción. Mucho 83. Dark, dark Moves of Love. Oh, de a l m o v e s of l n Dedicado al público. Oh, oh yeah. yeah.、Sí. Con la canción. Saturdays. p i c a l e s youth. Ah, y you. Ay, se acabó entonces. Se acabó esto. Qué triste me voy a sentir después de esto.、Bueno. Wey, me alegro mucho. Ahí se den. Chau, chau. Baboso. Chau, chau. Chau. chau. h I d i n g you a n d m e